NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Anda todo bien, asomó el solcito para calentar un poquito sí. la mañana, para de repente ayudar a que disminuya un poquito la humedad. Y mientras todo eso pasa, nosotros te escuchamos. Bueno, los que están con una humedad importante <ríe> o, o lo acalorado del tema es, es una una reiteración yo te diría que cuatro me, eh, cuatro anual cada cuatro años tenemos el mismo el mismo lío es en Estados Unidos en el parlamento un tema que ha pasado desapercibido acá en estos lares pero cada cuatro años tenemos más o menos la misma este, situación algo que a veces tendría que enorgullecernos un poquito más a nosotros y este tipo de situaciones nunca llegan a una a un tema eh, de apertura pública por lo menos la gente no se entera bueno en Estados Unidos el tema fundamental en estos días es eh, darle la bala al gobierno eh, este al gobierno actual de Joe biden de poder eh, incrementar el techo de la deuda y digo por qué pasa cada cuatro años porque en Estados Unidos Generalmente cuando hay elecciones de medio término gana la oposición las elecciones y el parlamento la cámara de representantes completamente Pasa en manos de el partido opositor. Ya le pasó al gobierno anterior, también le pasó a Barack Obama y antes este en años anteriores, en gobiernos anteriores ocurrió algo similar de manera tal que el parlamento termina discutiendo mm, políticamente un tema que es puramente técnico y terminan discutiendo acaloradamente y finalmente vamos a ser realistas Se termina aprobando el levantamiento del límite del techo de endeudamiento Mientras tanto todos los mercados sufren durante un par de meses eh, cuando escuchan alguna declaración de algún no muy apropiada de algún legislador o algún representante de Estados Unidos bueno eh, a tal punto que hace unos unos años en Estados Unidos entró en un default técnico porque tuvo que reducir una serie de pagos ante la imposibilidad política de eh, este de poder pagar por encima del techo que tenía de la deuda. Bueno, estamos en esa misma novela en Estados Unidos, esa es la preocupación que hay, a nadie le preocupa la guerra con Irak, eh, perdón, con Ucrania ni las guerras en Medio Oriente. No, esos problemas son de segundo término. Lo importante es ver qué representante vota qué cosa. Bueno, por suerte acá cuando se discuten estos temas, repito, no entramos a ese infantilismo que termina generando distorsiones que no ayudan a nadie. Porque, repito, dentro de 10, 15 días eso va a terminar siendo aprobado en el Parlamento de Estados Unidos, ya pasó el Senado, que hay mayoría repub... eh, demócrata del gobierno, bueno, probablemente también pase eh, después en la Cámara de Representantes, como siempre pasa, es un par de diputados que dicen está el país por encima de todas las cosas No se acuerdan durante la discusión, pero sí se acuerdan por lo menos durante la votación. Y a nivel local, Jorge, se publicó este, esta semana un par de datos interesantes. El mercado de trabajo, que sigue un poco la misma línea que hablábamos la semana pasada, una estabilidad bastante fuerte, eh, la tasa de desempleo está en el 8,8%, un par de décimas con respecto más con respecto a la semana, al mes anterior, estos datos son de abril del año 23%, Tasa de empleo de ocupación, 57,5%. Hay 161.500 desocupados, un poco más que en mediciones anteriores, pero nada dramático, repito, lo mismo que decíamos en cuanto a las perspectivas para los próximos años de crecimiento económico, meses y años, inflación. Bueno, muy poco cambio con respecto a la situación actual. Quizá lo más interesante se publicó por parte de la SED, o sea el Centro de Estudios eh, de Desarrollo, donde publicaron datos de pobreza del año 2022. Muchos de estos datos los vamos a ver inclusive refrendados con el, el censo que se está realizando en este momento, donde aquí la, lo interesante de este estudio que me llamó un poco la atención, eh, a diferencia de todos los anteriores, es que mide la pobreza, aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, pero luego hace un estudio muy interesante, De el 25% este a ver, aquellos que están un 25% de ingresos por encima del nivel de pobreza, o sea no están en el rango de pobreza pero eh, en cualquier momento pueden llegar a bajar y por consiguiente eh, considerarse pobres eh, mide estos dos rangos en realidad mide los tres, los que están fuera de estos dos o sea los que están fuera de este rango del 25% y los que están por debajo de la línea de pobreza y encuentra que hay 350.000 personas por debajo de la línea de pobreza, son 87.000 hogares, y encuentra a 270.000 personas, un 25% por encima de este nivel, que implica 72.000 hogares. O sea, prácticamente es el doble, no es exactamente el doble, una 1.8 veces el número anterior. Tenemos unas 600.000 personas, aproximadamente, concretamente 620.000 personas y unos 159.000 hogares, y que están o por debajo de la línea de pobreza o en esta situación muy cerca de la línea de pobreza. Y cuando uno empieza a ver la interna de este estudio, encuentra algunos datos interesantes. En primer lugar, los departamentos más afectados son Cerro Largo, 19,5%, Rivera, 15,9%, y en tercer lugar, Montevideo, y en la interna de Montevideo, dos Montevideos completamente distintos, zona Cerro, eh, Cerro Norte, o sea, la zona más eh, vinculada a los accesos de este con San José, en donde tenemos un 27,9% en esa situación, al norte de Avenida Italia 25,9%, totalmente diferentes estos porcentajes a los que tenemos sobre la costa, Carrasco, Malvin, Positos, Gordon Eh, Ciudad Vieja, 3,1%, 1,2%, 3,3%, o sea, claramente dos Montevideo totalmente diferentes, uno donde la tercera parte prácticamente está por debajo de la línea de pobreza y en el otro donde la línea de pobreza alcanza a menos del 3%, o sea, prácticamente eh, este de muy poco, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver la interna de esos hogares en todo el país, bueno, lo de cada 10 hogares pobres en 7 la mujer es jefe de familia, y en est que estos que están por el 25% por encima de cada 10, hogares eh, 6, tienen también como una mujer jefa de familia, que distingue también de aquellas eh, hogares y aquellos que están por fuera de este rango, en donde la relación es de 5 y 5, o sea, en los hogares donde no hay pobreza o no estamos por 25% por encima de este umbral de pobreza, La mitad de los jefes de familia son hombres y la otra mitad son mujeres. Un dato, no menor, implica el avance que ha tenido el este el, el, el sexo femenino en la distribución de la jefatura de familia, ¿verdad? Y bueno, y tenemos otros datos más, el 52% de los pobres no tienen acceso a Internet. Eh, y en el tema de educación eh, de los jefes del hogar, eh, un problema que ya conocemos, pero que es muy profundo. El 36% de los pobres, de los jefes de hogares pobres, de repito, el 70% son mujeres, no terminaron el ciclo básico y es un 47% de los que están por encima, eh, el 25% por encima que están en la misma situación. O sea, la vulnerabilidad de todos estos eh, habitantes, los ¿no? ciudadanos uruguayos que están un 25% por encima del límite de pobreza, están realmente atados con alfileres cualquier cosa los va a volver a poner en esa situación a menos que trabajemos profundamente en ello y bueno tiene el tema eh, eh, ocupacional también la mayoría de ellos este son eh, cuentas propistas y han demostrado eh, interés en trabajar más o más horas o en otras actividades y y la mayoría de ellas, obviamente, no aporta al Banco de Previsión Social. Interesante este este estudio que hay porque eh, va a completar un poco lo que siempre tenemos, que tenemos números muy generales en la encuesta continua de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística, y con este censo que está realizándose en este momento, nos va a dar un pantallazo, una radiografía un poquito más profunda de dónde hay que atacar la pobreza y con qué instrumentos, porque si tenemos toda esta gente que está muy cerca a la situación de pobreza, y bueno, ahora que trabajar para este, alejarlos un poquito más. Y el tema educativo, no queda ninguna duda, ¿eh? está en la tapa del libro. Mauro, en lo que tiene que ver con estos números, los antecedentes, ¿hay hay datos también estadísticos que puedan permitir eh, hacer un, un, una, un comparativo y una proyección de cómo se ha ido dando este tema? Sí, tú sabes que hay algo este, muy interesante, la pobreza empezó a caer a caer perdón, a partir del año 2003, después de la salida de la crisis, donde teníamos una tasa muy muy elevada, y por distintas eh, políticas llevadas adelante, hasta el año 2015-2016, uno veía una caída constante, eh, con algún pedido más, otro pedido menos, pero uno veía que la caída... Caída de la pobreza, o sea, disminución disminución de la pobreza, eh, hasta el 2015. de la pobreza... Hasta el 2015-2016. A partir de ahí, ahí, se detuvo la caída. Y te diré, bueno, obviamente con la pandemia la situación empeoró un poco más. Uh -huh. Y hoy ha vuelto a niveles similares a los que teníamos en el año 2019-2020. Pero es de destacar que ese trabajo y todas esas políticas, una enorme cantidad de batería de medidas que se tomaron, que fueron muy efectivas desde el año 2003-2004, más que nada a partir del año 2010-2011, que ahí donde uno ve claramente una caída fuerte de la pobreza, se detuvieron eh, por allá por el 2015 y 2016. A partir de ahí, siempre seguimos con un porcentaje de pobreza que anda entre el 8 y el 10%, 9, 10%, y no logramos eh, atacar fuertemente ese núcleo duro. Pero además es interesante, Jorge, que tenemos todo este grupo que está ahí. O sea, hay que tener cuidado porque ese número es engañoso. Si nos quedamos, ah, bueno... Estamos mejor que Argentina, que Brasil, y sí, sí, pero tenés un 25%, este, un grupo por encima eh, que es muy importante, y que ese es muy susceptible de moverse hacia abajo ante alguna eventualidad negativa. Eh, eh, explicame un poquito más lo que dijiste de la pandemia. ¿Hubo un, un, un aumento de la pobreza en la pandemia y ahora de alguna forma vuelve a lo que era en 2019? ¿Eso fue lo que dijiste? Sí. Efectivamente, sí. la pandemia generó una enorme cantidad de caída de ingresos, efectivamente. Mm, claro. Y hoy, hoy se ha vuelto a la situación prepandemia, efectivamente. Eso, eso es correcto. Bárbaro, Mauro, te agradezco esta información tan interesante como siempre y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Bueno, gracias, Jorge. ¿Cómo no? Buena semana para todos. Gracias igual para ti. Chao. Fre Frecuencia abierta.